le puede servir de envión anímico al cuadro de John Tortolero a ver si le da para salvar la categoría en estas últimas cuatro fechas si sí. eh, vamos a repasar los próximos cuatro encuentros que tendrá el cuadro de tucanes eh, estudiantes de Mérida versus tucanes en Mérida luego viene tucanes de Amazonas versus Trujillanos eh, posteriormente en el Swatigui se mide tucanes versus el Danx Y para finalizar en Puerto Ayacucho Tucanes de Amazonas versus Yaracoy Fútbol Club. Este es el calendario que le toca a los a los dirigidos por eh, por Tortolero. Y si es que llegan a sacar los puntos para para quedarse en esta primera división, aunque está muy difícil, si sí tienen duelos directos, en este caso para la permanencia. Sí, y recordemos que depende mucho de este próximo partido de estudiantes Carabobo esta semana, ¿no? A ver qué eh, resultado se puede dar para que fa les favorezca el cuadro de Amazonas, mientras que de igual forma ellos tienen que visitar a estudiantes también en Mérida, por lo tanto... Eh duelo directo, la, la lucha se ha estrechado, apenas hay tres puntos de diferencia entre estos tres equipos, por lo tanto se torna muy interesante de cara al final del torneo con apenas cuatro jornadas por último cerramos la jornada de hoy en Caracas con otro duelo regional en este caso capitalino entre el Petare y Caracas, señores por segunda partido consecutivo el Petare le vuelve a ganar al Caracas le vuelve a meter zancadilla ya lo hizo en la apertura con goleada, 4 a 1 ahora por la mínima un gol por cero, el Petare también a finales de partida, en el partido de minuto 84, logra vencer al Caracas, esta vez de local al cuadro de Petare, y tremenda zancadilla le ha dado, eh, eh, se mantiene con 23 puntos, solo que ahora son 7 los puntos que separan al Lara del Caracas, un golpe duro, y no digamos que lo deja fuera de torneo, pero complica un poco más las aspiraciones considerando que aún al Caracas le quedan cinco partidos, tiene un partido aún pendiente por disputa ante Alain Sobategui y no está de fuera de torneo, pero anímicamente un resultado que le puede pegar al cuadro de Cesperino Bencomo, mientras que a Petarero de a poco, con todo y que no ha sido un buen torneo, ha ido sumando última en las últimas jornadas puntos importantes Le, lo mantienen ahí lo que es en, el, en la cima de lo que es el, el lote que va para la Liga pues, Sudamericana, no, hasta con 50 puntos ha alcanzado el cuadro del Deportivo Petare y de mantener este de ritmo al final del torneo pues va a quedar en buena posición y cuidado y si no llega a alcanzar directamente lo que es puesto a Copa Sudamericana, no, Víctor, y... Bueno, los Rojos de la Avenida aún le quedará un encuentro versus el líder, Club Deportivo Lara. Así que este será el duelo, yo creo que define si sí, el Club Rojo sí en la lucha por el título porque la verdad es que el Club el Club Rojo con esta derrota o sea, tiene muy gota arriba esa lucha, ¿no? Y bueno, algo más por decir del Deportivo Petare muy irregular, siempre siempre Le juega bien la Caracas Fuego Club. Bueno, este fue el duelo capitalino que en este caso lo ganó lo dirigido por bien. la agencia. Y bueno, esto yo creo que fue todo, ¿no? Sí, My no, P y bueno, Aquí, eh, destacando lo que acabas de decir al final, la próxima fecha se puede definir el destino del Caracas ante el rival directo Club Deportivo Lara, recibiéndolo en la jornada 14 en el Olímpico de la UCB, en lo que predestinamos desde ya por anticipado, será el partido de esa próxima jornada, la cual analizaremos en los próximos días, en la próxima nota. Con esto cerramos oficialmente en lo que es el análisis de la fecha 13, lo que nos dejó la misma en este torneo clausura. Víctor Lamos, Michael Sundaran, somos Hatfield Deporte. Buenas noches para todos.